fuente el aire Falta el aire y el corazón tu punto punto cu ay va a correr sangre sangre y yo sé por donde se mueve según hoy voy a convertirme en un criminal ya no creo en nadie a menos que me conviertan en un muerto hoy voy a vengara a mi hermano como le juría mi padre diente por diente ojo por ojo es esto una ficha prestada porque no soy ampa pero la rabia que siento no escampa tanta es que me ahoga nunca vi agua el hilo droga pero ahora es necesario pa cumplir con lo que el corazón me llora Siento que se me sale el tórax, la moto a cien por hora, pelo por la bicha y le grito y ahora, no me pasa muy chora, el ráfaga descargo, a todos estos malandros hasta que ya no escupe la pistola. Y el corazón, tu-bum, tu-bum, tu-bum, tu-bum, y la bala, pa-cao, pa-cao, pa-cao, pa-cao. Y el corazón, tu-bum, tu-bum, tu-bum, tu-bum, y la bala, pa-cao, pa-cao, pa-cao joro de la rechera mientras en la cera caigo escucho una señora que grita que mataron a Carlos solo ahí fue cuando sonreí aliviado porque Carlos fue el bastardo que mató a mi hermano que me confuso escucho mi mi mi me veo bien y siento frío frío frío un tipo gritando el mío el mío el mío hasta que ya no escuché nada bajo un profundo silencio profundo silencio, silencio. varias segundos de calma mi alma al lado de mi cuerpo lado de mi cuerpo Me dije, aún no he ido al más allá, siento un olor a perfume, veo una luz en un túnel, un fuego que me consume, se empezaba a ver atrás. No dejaré que me abrume el fuego, seguiré hacia el túnel, pensé, pero seguir no pude porque me halaron pa' atrás, cayendo en pica. Montañas negras de azufre con un olor a mierda, cuerpos deformados que sufren, caí sobre una piedra. Un barco viejo con un viejo, me esperaban, no me respondían nada, almas el barco golpeaban. Él me llevó donde Cerbero, que dijo no morderme porque le guste a mi nombre de rapero. Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Yo si no ves de esta forma pura de tener suerte irónica en la vida, pero también irónica es la muerte. Me desperté yo sentado sobre un estrado y un jurado de malvados decidiría mi suerte. Recuerdo que fui golpeado y trasladado a un sitio en uno de los círculos con un montón de gente. Por vengativo y asesino, se llamará por siempre por toda la eternidad como castigo. Vi muchos rostros conocidos y me sentí sorprendido porque no pensé que estuvieran conmigo personas que lucían buenas en el mundo, como el Che Guevara incluso, como Juan Pablo II, presuntos de la Ilama, Karl Senojo Mao y los difuntos Stephen McKinley y Beethoven juntos. Me asombró mucho saber que Esteban aquí, John F. Kennedy, Lenin, Mao y Joseph Smith, César y Napoleón salieron de las llamas porque eran la misma persona que ahora resulta Obama. No entendía nada, pregunté por Cristo Y nota que se burlaban porque nadie lo había visto Otros dijeron que fue un truco de su iglesia Para gobernar el mundo con su majestuosa empresa Charles Russell y Washington, José de San Martín y Gandhi Y ese es Darapá, Cristóbal Colón Y chamber de Inglaterra transformado en ferra de snupa, su incluso estaban Bolívar y Vuda, son memes nuevas dudas, pensamientos vagos, gente muere en el infierno o es que en algo fueron malos, pero gozar aquí, aunque no lo acepten, debo hallar ahora una manera de huir de la muerte. Recuerdo que en la tierra donde había nacido se tenía una leyenda del diablo con un tal florentino, obviamente un cuento pero inteligente para irme de este infierno, infierno literalmente, vociferé durante meses que podía con el jefe recitando versos entre fuego y efes, hasta que un día apareció un viejo con traje que me dijo "pierde y me llevo a tu padre de homenaje". Que situación tan complicada en la que me encontraba Pero yo nunca he sido de los que se cagan Además, había compuesto demasiados versos Que más la improvisación harían temblar al universo Empieza hey, hey. antes que nada te martigo O hacer que sufras el peor de todos los castigos ¿Cómo te atreves a retarme en castellano y en este ritmo tan pobre como el suelo donde te has criado? Con más razón tú deberías avergonzarte, perder un combate con un amo sapien, además te explico Se llama Venezuela donde nació este tipo y tú no puedes maldecirme porque ya yo estoy maldito Eres muy peculiar y mi deber es explicar que no puedes ganar porque yo lo sé todo Domino los idiomas, los modos, la historia, incluso sé los más recónditos miedos de tu memoria Te voy a aclarar que hay un factor clave que olvidas, los miedos se van en el momento en que pierdes la vida. Dice dice que el amor más sagrado que insulto, pero yo te mataré con más odio para ser justo. A mí tú no me engañas, me dio que el adversario. ¿Cómo hablar de odio si tu brazo grita lo contrario? Tú le has mentido a todos tus seguidores con múltiples contradicciones en muchas de tus canciones. No entienden nada los humanos. Yo sueño con amor porque sé que en el fondo nosotros amamos. Si canto rabia es para desahogar por dentro, como cuando Cristo echó a los comerciantes de su templo. De nuevo hablando tú de cosas que no sabes. Eres un imitador como tu voz, la cual no es tan grave. Lo único grave es que te crean. Pero aunque la mentira tiene patas tarde o temprano, cojo. Me ha conmovido, hará que te conozco más, Adanaz No comprendes el arte, tampoco la paz Mi voz es más, es más, esta es mi voz Que Dios me dio de don para Atenas Usar la cual daga en tu corazón ¿Cómo puedes hablar de Dios si eres ateo? En tus ojos lo veo mientras mi candela te consume Te recuerdo que Dios no existe Y lo que viste en aquel túnel No fue más que simples ángeles comunes Dudar y no creer es algo muy distinto Y si dudo de Dios es porque no lo he visto Aún así insisto en recalcarte lo que contigo aprendí Que reyes sabrán mucho, pero siempre tienes que ir a ti Y el corazón tubum, tubum, tubum, tubum Y el corazón tubum, tubum, tubum Y el corazón tubum, tubum, tubum, tubum Y el corazón tubum, tubum, tubum, tubum, tubum